Sábados de 14 a 16 La Hora Pulenta 13 minutos para las 3 de la tarde Seguimos aquí en La Hora Pulenta Nacional Rock Mientras los chicos de Tuluya arman todo Para en un rato nomás estar sonando En vivo desde este estudio Nosotros proseguimos con este programa Sí, tenemos algunos saluditos más Chalicesma, Panorámica Los porristas que nos avisan del disco eh, Que ya está acá Lo estamos buscando, te contamos. Yo el mío lo tengo, me lo di, pero me lo dieron ellos en mano. Claro, me tenemos el lenico que se lo diste en mano. Acá bueno. todavía no llegó, no sabemos qué pasó, pero bueno. vamos a hacer así, vamos a recurrir al, al disco tuyo. Sí, así es. Y vamos te a armar un lindo. Y... Vamos a armar un lindo triplete con el disco de Porrisa. Por supuesto. Que sería hace poquito que son amigos de acá los, los chicos de Toulouse, ¿no? Tengo entendido. Exactamente. Bueno, eh, acá Erika Belén Garrido dice: No conocía bosques, ahora no tengo una banda más para comprar. Disco, mirá, ni siquiera para escuchar, para comprar, comprar disco. disco. Muy, muy bien, bien, Erika. Gracias a la Pulenta por nutrirme cada sábado de música nueva y refrescante entre tanta Violeta y One Direction. Besos. Bueno, Igual gracias yo, a las bandas también. Yo quiero ¿no? hacer un pequeño comentario sobre todo lo que se discutió ayer de One Direction, de Violeta y Pero, todo eso. ¿Cuál fue la discusión? No, no sé, algunos se quejaban de todo. A mí me parece fantástico. Cada uno que viva sí, como quiera. Cada ¿no? uno haga lo que quiera, si quieren ir a seis a recibir. Pero a cuál, los... es la, ¿Cuál es el cuestionamiento? Por un lado estaba el tema del fanatismo con las bandas estas también, adolescentes y todo es eso. Problema? Todos fuimos fanáticos yo, yo, de algo cuando éramos por fanáticos de Parchi, ¿cuál es el Y después problema? la otra, el, el, el, el criticar de que, que cortaron la calle, hicieron el recital. Los recitales yo, yo, yo, gratuitos también, para 200.000 personas están buenísimos. Y su estéreo también. Y que los músicos cobren por hacerlo no, también claro, está buenísimo. Sí, sí. Eso de andar. Bueno, nada, pequeño. Totalmente, de, acu totalmente de acuerdo. Yeah, Me encantó. Bueno. ¿Dónde eh... vas a dar la pelea, Juan? Yo lo voy a ver con amigos de la primaria Ah, la mierda Tengo amigos que se, me junto Noche nostal de no nostalgia Claro, me junto cada dos o tres Dos o tres veces por año me junto Ponen con Ponen canciones de Days of Bass. Sí Nos gustaba íbamos, Con ellos iba muchos saltos, ¿no? Es uno de mis primeros bailes los tuve con... Asaltos. saltos Sí, sí, yo tenía, iba a saltos con ellos Y por suerte no de mano armada Pero bueno y, y bueno Y tengo uno de esos amigos que eh, Pelea box O ah, sea, mira, hace box es, Practica box claro. Entonces Ya se, se, se instauró la... La, sí, como el, la costumbre de juntarnos en la casa de él Bien Así que nos juntamos, ahí ha, ha pasado la, la pelea de Maravilla Que no, no pude ir ese día porque había festipulenta En este caso tenemos esta y dentro de un mes la de Maravilla contra coto Así es Así que veremos ahí fui, ¿Viste la de Matisse la semana pasada? Vi la de Matisse un poquito, muy bueno Sí, peleón, muy buena. peleón Me gusta mucho el box eh, me gustan las historias de vida que hay detrás del box me gusta la épica. Inclusive, aunque no fueran pobres que se recuperan del barro no. No, no. O sea, eso me gusta, le suma. Pero me gusta en sí mismo la, la pelea de box Me gusta, no sé, es algo que me gusta mucho. Recomiendo mucho el, la biografía que, que hizo el director del New Yorker sobre Mohamed Ali, que es, una, bueno, es que, un gran libro. Ali... Ali, a ver, sí. así como Maradona no es fútbol, Ali la, no es box, son Ali de esos es boxe, tipos que, que despegan boxe. absolutamente del deporte y que pasan a hacer cosas que van mucho más allá, todo lo que gira alrededor de Ali es maravilloso, sí. eh, hay una serie de documentales increíbles, desde el clásico, eh, We're, We're Kings, cuando éramos reyes, vi, sobre sí. la pelea en África Con Foreman. contra Foreman, hasta uno que vi hace poco que es maravilloso, que son... Eh, ocho de sus rivales históricos sí. relatando cómo era pelear contra Ali Era sí. todo un documental no sobre Ali ¿sí? Narrado por Foreman Por, por todos todo los rivales sí. que pelearon con él a lo largo de su carrera Maravilloso, precioso sí. Ali está más allá del... Sonny wi del... Wilson que fue el primero Sí, eh, Sonny Wilson está ahí eh, Hay muchos... Eh, sí, es, es, es, bueno el, el libro este también cuenta también paso por paso Aparece Norman Myler, obviamente sí. La literatura alrededor de box es muy interesante Y el cine alrededor del boxeo Es, es un deporte que, que, bueno, es muy, que estéticamente da para mucho y que y a nivel histórico también sí da para... Y Argentina tiene una historia rica sí. en boxeo. Tanto nacional, sí. ¿no? Con, con sus mitos, ¿eh? desde Gatica, pasando por Nicolino y todos esos. También con sus épicas por Sport, ¿no? Sí. Tratando de, de desde fuerte. desde Firpo Dempsey en el sí. 23. Pero es increíble, ¿eh? Hasta... Lo de Firpo Dempsey es, pensá sí. que fue el, el, uno de los primeros grandes momentos de, de, la, de la época moderna del box. Y había un argentino ahí. Bueno, vos sabés que en esa época no, no había transmisiones no. de radio que llegaran de Estados Unidos hasta aquí. Ni, ni, o, o sí, pero eran, no se podían captar, digamos, en los aparatos caseros. No, y no había otra forma de enterarse. Entonces, lo que habían hecho... Eh, el día, la noche de la pelea habían instalado en la punta del Barolo del edificio Barolo ahí en Avenida Mayo sí. que era el edificio más alto en esa época una luz roja y una azul eh, y una verde sí, sí. y tenían una comunicación no sé si por radio o por telégrafo con alguien que estaba en la pelea y al final de cada round les iba pasando eh, y si, si el Raúl lo había ganado Firpo, prendían la verde. Sí. Y si había ganado el Yankee, Dempsey lo prendían la roja. Y la gente se juntó abajo sí. del Barolo a ver cómo cada tres o cuatro minutos se prendía una luz. Sí, sí, sí. Esa fue una, la, una de las primeras transmisiones deportivas a, a 10.000 kilómetros de distancia o 8.000 kilómetros de distancia. Es verdad, sí, sí, que bueno, la radio fue protagonista. Pero digamos, ahí, más allá de, la, de, lo, de lo curioso, de cómo fue hecho. Es increíble que, que estaba un, un campeón Un nuestro. argentino peleando sí, sí, contra sí. el mejor del mundo. O sea, es lo mismo que va a pasar esta noche. Es eh, lo mismo que va a pasar esta noche. Mi primer ídolo de box fue Koshi. Látigo Koshi. Sí, me recuerdo. Él y Roña Castro fueron Roña los Castro. dos de, de esa Ya época, lo agarré más grande, yo a Roña. Pensé. Más descreído. Yo, claro. a, a Látigo Koshi lo agarré en quinto grado. Para mí era como Rocky revivido. ¿viste? Era... Ya lo agarré también un poco más trucho el chabón con, con la me acuerdo que el problema que tenía él es que la la pera la, la quijada la tenía sí. débil sí. le pegaban ahí le pegaban ahí sí, sí. entonces era como tú un, un tema mandíbula que, de cristal mandíbula tenía la mandíbula floja después de años de pelear no sí, yo claro. la agarré más grande Pero me acuerdo de las tapas de gráfico con Atico Koji. Koji era un, eh, también un working class hero. Sí, yo lo quería, lo, lo, quise, lo quise mucho de Attico Koji. A Roña lo, le tengo simpatía, lo que pasa es que no, no, lo, no lo vi tanto. Aunque hay una pelea muy famosa de Roña que iba perdiendo por goleada. Lo estaban, lo estaban matando los... y se recuperó. Este, Vázquez es un chabón que peleó mucho sí. también. Acá Federico Lisica nos recomienda Entre las cuerdas del Loic Wakant, sobre box y escritura. Bueno, vamos a buscar este libro. Bueno. Ya que hablábamos de Mailer, hablábamos de... El que yo digo de, de, de Mohamed Ali es una maravilla, lo editó Ediciones B. El nombre, es el, el autor es el, el director de New Yorker, que no recuerdo ahora exactamente. David eh, Algo. Sí, David Algo, David no me acuerdo bien. Es una obra maestra. No, te, no hace falta que te guste el box. Claro. O sea, vos lees sí, y te sí, enteras sí. no solamente la cultura de la época, sino también eh, cómo el tipo le iba sacando la ficha psicológica acá cada rival. Y además el box lo que eso tiene... es muy bueno. Lo que tiene la estrategia, la estrategia del box es, es muy A eso buena. iba. Uno, el momento es en el cual uno mal. deja de ver dos tipos tirándose manos a lo pavote y empezás a ver qué está haciendo cada uno y qué claro. pretende hacer. Una vez que aprendés a mirar y es el eso, box... Y es, eso. y es eso, claramente. Si no es eh, una pelea callejera, ¿no? No, por supuesto. No es una pelea callejera. No, es, es, una una una una callejera es un una una deporte función. bien preparado. Sí. Eh, va a estar linda la pelea de hoy. Sí, sí. Yo es difícil, pero hay chances. Yo creo que sí, creo que... Hay algo espiritual que es lo que... Justamente el libro este de Mohamed Ali contaba muy bien. En lo espiritual, yo creo, a ver, estoy, estoy, estoy verseando, ¿no? Porque no es que lo conozco sí. a, a, a Chino Maidana. Pero yo lo veo como está afrontando la pelea con. no con un ego desbordado, ¿viste? Está tranquilo con lo que es. Mira. Vieron el pesaje que el otro lo miraba con una cara de, de malo. Y Chino Maidana estaba tranquilo ni siquiera tampoco se burlaba no como... no no pero es como que no con lo... casi zen no, no... estaba zen sí y no no, no no no no no llega con esa cosa de, de, de temor y respeto ni sino... temor respeto ni tampoco subestimación no. de producto del miedo sino yo soy así y además como decía el, el boxeo eh. siempre es un es un deporte muy narrativo muy y narrativo. A, y, y a la historia esta le vendría muy bien que ganara Maidana Que al, al, al megacampeón supermillonario, lindo y todo eso, le gana un tipo que viene de Quilmes, eh, humilde, sí. eh, con una carrera complicada. Es de Santa Fe también, ¿no? Eh, nació en Santa Fe. Nació en Santa Fe, pero sí. creo que se... Eh... Puede ser, puede ser. Yo sé que se nació en Santa Fe, que es, es de Colón, fanático de Colón. Es fanático de Colón. Eh, completa como un poco esa narración, ¿no? Sí. Que le gana el, el, el, el underdog. Y es que, a ver, de, de, la historia está llena de, de héroes, de, de reyes, batidos por, un, por alguien inferior. En algún momento van a perder, o sea, es así. Sí, sí. Hace poco. Sí, además, me... Me, me, me, eh, sí, Floyd Mayweather es un, un luchador que ya está eh, sobre el final años. de su carrera. Eh, decían que él, él, o sea, se especulaba, no, no se sabe si va a suceder, pero en Estados Unidos, en las semanas se especulaba si Mayweather a lo mejor no se retiraba después de ganar mañana. ¿Sí? Que era una posibilidad. El tipo decía, decir, bueno, me retiro invicto. Pues el único, si no, la otra que le queda es eh, superar el récord eh, actual que es de 49-0 que es el, el mejor récord de la historia del boxeo, no me acuerdo quién es el que lo, el no que lo Carlos, sostenía, no eh, para lo cual le faltarían tres peleas más, digamos, eh, después de la de mañana, si, de la, esta noche, si llegara a, a, a ganar. Pero digamos, ya está. Ya no es el de hace 5, 6 o 7 años. Ya no. Eh... De hecho, Cotto, el rival que va a pelear contra Maravilla, peleó antes con Mayweather. Sí. Y Mayweather dijo que Cotto era el chabón que, le había, que más fuerte le había pegado. Sí. Y Maidana tiene una mano más pesada que tiene Cotto. Más, más pesada tiene una mano Cotto. más pesada que Cotto. Así, Así que, que vamos bueno. a ver. Bueno, bien. Es, es como. Roque Marciano es el, el, el, el, el, el, el récord de 49-0 de la que no. nos pasa la data del 10 p.m. Report. Peso mediano, ¿no, Roque Marciano? Peso mediano. No te la menor idea. Dale. Eh, así Creo que, que es lo especie mediano Así que eso, es, un, es una como cuando Ojalá, ojalá ¿sí? que se dé, sería sí, muy sí, lindo sí. Por, Porque aparte, viste que cae bien eh, El amigo eh, El amigo chino Maidana Acá Feli dice Un sociólogo que se metió a boxear en el gueto negro de Chicago Dice sobre Quaker, el libro del, de, y Bueno, bueno. Eh, vamos a escuchar si te parece la bestia bebé haciendo un tema que sí. to to toca la temática de la que venimos hablando. Sí, exactamente. Luchador de Boedo. Vamos.